que el pueblo de Venezuela tiene derecho a hacerle un juicio político a Nicolás Maduro, un juicio político al hambre, un juicio político a la escasez, un juicio político a la violencia y al caos. Y la manera de hacerlo es precisamente expresándose a través de un referéndum revocatorio que es perfectamente constitucional. ¿Cuáles son las aristas más importantes de la ley? En primer lugar, se acaba la operación Morrocoy y la operación Tortuga de Tibisay Lucena. El CNE ya no puede arbitrariamente hacer lo que le dé la gana para torpedear y entorpecer el referéndum revocatorio. En segundo lugar, se acortan los lapsos, llegando los lapsos a unos 93 días desde que se solicita el revocatorio hasta que se realice efectivamente el referéndum. En tercer lugar, se crea un, un mecanismo de protección de la identidad de los convocantes. No va a haber más listas con... No va a haber más persecución porque la ley obliga a que se destruya y se elimine el registro de convocantes. Son muchas aristas, muy, muy importantes, pero todas van a que nuestro pueblo pueda ejercer el derecho de revocar a Nicolás Maduro. Y respecto de la enmienda, la enmienda constitucional básicamente trata de potenciar eso que en derecho constitucional se llama el control del poder. La lógica de la constitución es que el poder se controle. Para eso, por ejemplo, se divide el poder en varias ramas, pero también se crean los periodos constitucionales. Los periodos constitucionales son un modo de controlar temporalmente el poder. ¿Y qué hace la enmienda? Corrige unos excesos que están en la Constitución venezolana, como lo son básicamente un periodo presidencial de seis años, que es uno de los más extensos del mundo, y además de eso elimina la reelección presidencial indefinida en un esquema presidencialista que no tiene ningún sentido.